evitamos expresiones como estas... Yo no tengo sé contra la violencia a la vez, es un señor que hace pies parados, aunque se vista de mujer. Es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.obserdiscriminacion.gov.ar Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. búscanos en internet. www.radiocontodo.glogspot.com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 O acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com Vos podés. Sumate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 Continuamos nomás después de este pequeño problemita técnico que tuvimos que ya lo estuvimos diciendo sí. a la gente a través de las redes sociales, redes sociales que eh, les digo en el día de hoy ha surgido efecto a la comunicación, señores, tenemos que mandarle saludos también a gente que se ha comunicado con nosotros. En primer lugar a, a Francisca, Francisca de la NUS, que nos manda un enorme saludo, nos dice que el programa está saliendo muy pero muy bien. Y además a Sol de la Nuz que también nos hace escribe escrito en el escrito iba decir, no. escrito en el en el Twitter eh, Diciéndonos que el programa está saliendo muy bueno, nos manda saludos a todos. Así que bueno, eh, estas son las cosas por los que es bueno. una pena que se haya cortado, pero bueno, pasa, suele suele suceder, el tema de la tecnología siempre puede fallar. Bueno, y ahora lo que vamos a decir, si están de acuerdo, queridos compa compañeros ...es nada más y nada menos que tal vez la parte más esperada de este programa... ...después obviamente de la brillante columna de Mordesquitos a cargo de José Lázara... Eh, ...vamos a hablar un poco de eh, la actualidad política de nuestro país... ...vamos a hacer un repaso, vamos a, a iniciar un, un debate... Eh, como el que empezamos al comienzo cuando hablamos. Hablando de, la... de José, no hablamos de la pinta que se trajo José hoy. Otra eh, vez, otra vez. no podés ser no. menos. Una vueltita José, juego. ahí está José dando una vueltita, impresionante. Era, José? Para mí es que José está está zafando algún caje en algún lugar, un poco empilcha muy bien. ¿eh? Sí. La verdad que sí. ¿eh? sí, sí, sí, sí está con <ríe> impresionante. Y bueno, ya que está, si hay alguno por ahí que quiera hacer algún caje con nosotros también, eh, sepa que mi talle es 54, <ríe> <ríe> si conseguimos algo. Yo quiero saber el talle de grasa después. A ver, José. No, no, vamos a buscar sponsor, muchacho, vamos a buscar sponsor. Sí, sí, sí, como que no? Le, no. les digo que no es mala idea. ¿eh? No. Aunque sea la panadería que al frente, ¿no? Sí. <ríe> Una factura a esta claro. hora de la tarde, sabe cómo claro. viene, no bigochito de grasa con los mates estaría bárbaro. Sí, panadería Chingolito auspicia ah. este auspicia este momento. Auspicia este programa este momento. Como decía en aquel momento claro, Para mordisquitos, ¿no? Estaría, para ¿no? mordisquitos Au, Auspicia esta columna Panadería chingolito Y un mordisquito para vos Che, me acaban de, de pedir que mande saludos ¿A quién? Por favor y a, a la mamá, a, a mi vieja Le mando un saludito que me está escuchando Muy bien Mami, te manda saludos al nene Pero no muevas la mano que no te ve, Leo <risa> <risa> un, un beso de todos nosotros para usted, ¿eh? Sí, exactamente. Le mando un y abrazo y un abrazo si no, si y a Mince si no, también, favor. desde acá desde a favor de la corriente de este humilde espacio de comunicación popular en donde estamos intentando divertirnos y divertir también a los que nos están escuchando. Repetir lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Y eh, eh, que decíamos también al final y lo lo hablábamos en privado que se ha formado sin duda alguna una auténtica mesa de debate que puede haber en cualquier bar, en cualquier casa, en cualquier plaza de nuestro país hemos sí. tratado de traerla aquí a a radio con todo y bueno comenzamos nomás con esta parte del programa ya eh, estamos entrando casi en el final de, de este programa pero vamos a arrancar ahora sí con la columna de política y les digo tenemos varias cosas para hablar no vamos a tocar ya el tema que tocamos de de cabandier y ese Bueno, episodio altercado, altercado en, en Lomas con lo, los gendarmes. Vamos a estar hablando, sí, y quiero que inicie el debate. Yo les propongo un tema y ustedes la opinión. Por favor, sí. Antes de que arranques el debate, un saludo para Agustina, que también está escuchando la radio, che. Bueno, un, un saludo para Agustina, también. Un saludo para Gus. Espectacular. Obviamente el saludo de toda la mesa. No guardes más el celular, lo sacás cada ratito. Claro. Dejalo en la mesa, por favor. Pero estamos... <risa> ¿Está transpirando ahí en ese rincón sacando el celular? Estamos haciendo furor, Chay. <risa> no, no, no puedo, con mi genio. Che, vamos a tener que pedir también a ver si hay alguna salita que nos auspicie para que nos tome la presión porque veo a unos cuantos muy colorados ¿Muy colorados? Sí. No sí. sé si es el calor o qué. No sabemos. Está bravo el tema. O tomamos la presión o dejamos de tomar vino, ¿eh? No sé, ¿eh? Una de dos. <risa> Una de dos. Bueno, continuamos. Seguimos les propongo este tema, compañeros. Como ya todos deben saber, hace unos pocos días, la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, gracias a Dios, ha sido dada de alta... De Körner, de, de Körner. Como dice Lilita Körner, de Körner. De Körner. Ha sido dada de alta y ya se encuentra reposando durante estos 30 días que le ha que le han indicado a los médicos de la, la fundación favaloro 30 días de reposo 30 días más sin Cristina así que bueno no sé si alguno igual tiene... no creo que sea sin Cristina ¿eh? no, si que no, no no va a los 30 días no, no no no creo que no no va a ser ni un día de reposo yo creo que va a estar en su casa pero yo no creo que pueda dejar de pensar no obvio y es, va a estar ahí yo le imagino así no por como su carácter por su Su entrega, ¿no?, a lo que es el, el proyecto. Está en la casa acostada, sí. Tranquila, relajada. Pero dando Pero va a estar, sí, va a estar ahí atrás. Estando al tanto de todo. ¿Vos decís que tiene un celular ahí a mano? ¿Uno? Uno. Tiene cuatro celulares. ¿Cuatro celulares y Tres <risa> computadoras, ¿no? Está, para mí, yo le imagino así, ¿no? Porque uno tiene... Uno la ve con esa impronta de laburo, ¿no? Que tiene claro. la, la presidenta Körner. <risa> Así bueno, José, que... no sé si tenés algunas palabras con respecto a este tema. No, respecto a lo que sucedió, contentísimo y esperanzado en que la Presidenta se ponga pronto bien y esté de vuelta al frente de, de este barco, que realmente, a pesar de los malos augurios, ha seguido navegando y mientras los demás decían que se paraba el mundo, separaba el país... ...seguimos haciendo cosas... ...inaugurando cosas... ...el proyecto... ...sigue en marcha como nunca... ...y no lo frena absolutamente nada... ...y eso es lo que le duele... ...a la contra... ...y eso es lo que nos tiene que poner felices a nosotros... ¿no? Sí, es ...que verdad. a pesar de todo... ...seguimos navegando... Es, a pesar de todo. Pero ...como, la, porque... cigarra. como la cigarra... ...como la cigarra... ...que sigue con fuerza... ¿eh? ...y la fuerza es el pueblo que está ahí bancando el proyecto... ...y día a día... Poniendo el lomo y los militantes a full por la presidencia. Eso es lo lindo de este gobierno, ¿no? Que no es un, go un gobierno, es un proyecto. Exactamente, es un proyecto. Aunque todavía, mira el otro día estaba comiendo con mi mujer en un lugar y en la mesa al lado escuchaban que, que hablaba uno al otro le decía ¿Y qué querés? Si estamos estamos estamos fuera del país, estamos fuera del mundo nosotros. Con el tema del dólar, que esto que el otro. De que no se pueden ir a Miami. Exactamente, ¿sabés qué? Y... Eh, no sé si lo hice sin querer o a propósito Pero me di vuelta y quedé mirando no Lo que hablaba Porque a veces cuando escucho digo, a estas personas Me gusta escucharlas a ver los argumentos que tienen Para decir lo que dicen ¿no? Me pasa seguido en la cola del banco a mí bueno, es, es, bueno, ese lugar Es propicio para todo tipo de quejas ¿eh? Ahí En la quejas de que hace mucho calor de Que hace frío <risa> ay, Que los juanete me apretan No, ¿eh? la cola del banco es tremendo Pero bueno, los, los miré y bueno estaban hablando así de que bueno estamos fuera del mundo, que esto que el otro... Lo, lo, lo lindo y lo lamentable, ¿no? Lo lamentable fue que no tenían argumentos porque se quedaban en ese dis pequeño discursito. Y lo lindo era saber de que uno está dentro de esto, de proyecto, y entiende que lo que están diciendo no son más que falacios. Y están confundidos, ¿no? Solamente pensando en, por ahí en, en su propio bolsillo. Pero, bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que uno escucha estos comentarios claro. y que le presta atención para, para saber, a ver qué piensan pesos así, eh. En su mesa había un vinito de 400 pesos, eh. No, ojo, eh. Sí. Seguro, se Mientras yo bien. me tomaba una gaseosa a compartir, <risa> había un vinito de 400 pesos. ¿eh? Pero bueno, estamos fuera del mundo. Imagínate si estamos dentro, según ellos. Pero bueno. Sigamos adelante. Seguimos adelante y antes de pasar al siguiente tema de debate, no sé si para Leo vos querías decir algo con respecto no, no, a esto, ¿no? no. ¿no? Está todo bien. Se suma la opinión de todos nosotros. Tenemos también a Agustina que nos ha escrito al Facebook, Agustina Bleida, uh -huh. nos dice, felicitaciones, se escucha genial, cumpas un orgullo militar al lado de ustedes y un placer escucharlos. Para nosotros es un placer, Agustina, estas palabras que nos estás dedicando, para nosotros también es un placer militar al lado tuyo y bueno, sabemos, si bien yo, bueno, eh, reconozco que hace poco me, me he sumado, todo esto es nuevo para mí... Pero por lo que... El primer análisis que uno siempre hace... Sí. Eh, cuando se suma a un nuevo espacio... Donde hay nuevas personas... La verdad que ha sido positivo... Bueno, les ha dado positivo el análisis a todo y... y Nuevos no compañeros, pero viejas personas... Porque como todos medio... Estamos todos... <risa> bueno. bueno, pero igual... Eso no, no bueno, es ningún impedimento para bello, mí... hago gracias... Bueno, y ahora lo que les propongo... Compañeros... Segundo tema de debate, ya hablamos del accidente de Cabandié, bueno, el accidente, no, mejor dicho, el, el altercado este, como lo decía Sergio. Ya hablamos recién de la recuperación de la presidenta y ahora el tema que toca es el accidente del gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Sí, Recordamos a todos, en ese accidente, uh -huh. eh, lo que sucedió fue que un helicóptero cayó Eh, tuvo unos pequeños problemas técnicos eh, cayó y en el mismo accidente lamentablemente falleció la, la diputada sanjuanina Margarita Ferrá de Bartol mm -hmm. una noticia que ya ha trascendido por todos lados y el estado del gobernador de, de San Juan actualmente es estable aunque sigue con eh, pronóstico reservado Esto, sí, sí. Eh, es de las últimas horas también lo, lo que les estamos diciendo Y el tema de debate que yo quiero instaurar ahora es, obviamente, si bien todos lamentamos el hecho eh, eh, de este accidente, eh, como también era obvio que íbamos a estar contentos por la recuperación de Cristina, el tema que quiero tocar yo es justamente cómo lo, los políticos y los medios opositores, estamos más acostumbrados ¿no? a los medios, pero sí. en este caso un mediante una red social, que es el Twitter, un candidato a diputado por la provincia, que vamos a dar nombre, apellido y partido, el señor Néstor Pitrola... candidato por el Frente de Izquierda a diputado por la provincia de Buenos sí, sí. Aires, y si mal no estoy. Eh, bueno, haciendo escribiendo un tuit desafortunado, publicándolo en su cuenta de Twitter en el que decía, no, no, no lo recuerdo textual, pero le, les doy la idea, decía, cuando estás mal hasta los helicópteros se te caen. Algo que no solamente la gente que es del palo, de la gente que está eh, militando por este proyecto nacional y popular, sino eh, en cualquier ser humano con sentido común. Sí, es triste bueno, es escuchar una cosa así, la verdad que es triste. Entendemos que se está hablando de un ser humano que tuvo un accidente, un ser humano como cualquier otro que tiene una opinión política, que tiene, en el caso de Gioja y de... bueno el, sí, sí. el resto de las personas que estaban en ese helicóptero Tiene un cargo político Pero uno no puede deshumanizar a la persona por eso bueno, y bueno Yo creo que ahí también eh, se ven las miserias donde ¿no? Uno puede interpretar desde dónde piensa Qué es lo que quiere O qué es lo que piensa para un país Nosotros por ahí podemos ver a, a los distintos Como distintos Personas que piensan distinto Y lamentablemente estas personas hacen, no sé si campañan, pero como que se ponen contentos a veces con la, con la desgracia. las desgracias ajenas, ¿no? Ajá. Cuando por ahí, incluso creo que torpemente, ¿no? Porque un comentario eh, bien intencionado podría haber sido tomado mucho más positivo siendo de una persona que están, es candidata, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia que es notoria con los compañeros que están dentro del proyecto y aquellos... Eh, Aquellos argentinos que están fuera del proyecto, ¿no? Que no fuera, sino que piensan distinto al proyecto. Exactamente. Realmente a mí no me causa mucho estupor esto porque lo venimos viendo a través de los años. Eh, en algún momento se escribieron las paredes Viva el Cáncer. Hace poquito un, un político de Cañuelas eh, dijo que el, ca el coágulo haga justicia. Ahora pasa esto. Yo creo que lo que tienen ellos es una sed de venganza. Y esa sed de venganza eh, no hace nada más que convertirlos en peores personas. Y alguna vez escuché por allá que la venganza es la hija mal parida de la injusticia. Y a eso vamos. Sí. Es lamentable no ver que argentinos que intentan Eh, conducir el país, no porque es lo que quieren, conducir el país, estar al frente del Estado. Piensen de esta manera, ¿no? que deseen el mal a la, a la gente. Es increíble, ¿no? que si no no sos de, de sus líneas, te mereces la muerte, o la enfermedad, o que la mala suerte se pose sobre ti y que toda tu vida sufras por no ser o pensar como ellos. La, las otras noches conversando en casa con mi familia... Eh, con mi mujer específicamente, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Eh, uno puede estar este montado a una idea política, eh, puede luchar por ella apasionadamente, pero de ahí desear la muerte eh, o, o brindar por la muerte, habla de una bajeza humana terrible. Sí, sí, sí. como decíamos al, al comienzo cuando cuando presentábamos este tema de debate, no pero bueno, yo creo que da para... Para muchas horas este análisis, ¿no? Eh, desde ya reiteramos que repudiamos todos estos dichos. Eh, esperemos que el gobernador de San Juan salga... Se recupere pronto. Se recupere pronto, salga bien de del estado en el que se encuentra. Sí. Bueno, solidarizarnos con toda la, la familia de la, la diputada fallecida. Y bueno... Y también eh, decir también que... Ojalá que se, esta gente también se recupere esa enfermedad que tiene en el alma. Porque es una enfermedad, ¿no? Que eh, no poder, eh, primero, no poder ver eh, las cosas buenas que hace el gobierno y a su vez eh, decirle el mal a la gente que está en el gobierno o la gente que apoya este proyecto. Eh, es una enfermedad del alma. Es lamentable que su alma se tiña tan oscura, ¿no? Que, no sé, a mí me da... Pena, tristeza, porque forman parte de nosotros también. Son argentinos igual que nosotros. Y tener argentinos que piensen de esa manera es malo para el país. Porque estaría bueno que la oposición sea una alternativa. Que no sea solamente una oposición. Sino una alternativa. Para ¿Seguro? aquellos que por ahí comparten el proyecto y tienen ciertas diferencias. Pero bueno, lamentablemente hoy en día no lo encontramos. Encontramos gente que se opone a lo que sea. A lo que sea. No importa lo que sea ni a quién esté dirigido. Si viene el gobierno, para ellos es malo. Y creo que esa es una enfermedad del alma que no los deja y los atormenta todas las noches. ¿Seguro? Seguramente. Aparte de vos, fijate que sería importante que la oposición debatiese con ideas. fíjate el candidato Massa no quiere debatir. Y cuando vos te enfrentás a alguien con tus argumentos, con nuestros argumentos, del otro lado recibís insultos que la Presidenta es esto, que la Presidenta es lo otro, que son todos ladrones, sí. sin argumentar el por qué, estás en contra de esto. Sí, es donde estamos viendo síntomas y señales económicas y que las ve el pueblo a cada paso de, de las mejoras de estos últimos 10 años. Pero el solo el hecho de estar en esta radio comunitaria demuestra un poco lo que ha hecho este gobierno. ¿Pero qué te parece? Que lo decíamos al inicio, <risa> cuando empezábamos con este programa. Eh, el hecho de que salgamos de acá y algunos tengamos que ir a trabajar, que otros mañana se tengan que levantar para ir a laburar, es forma parte del proyecto, ¿no? Y la verdad que ver estas personas tan, con tanto veneno, ¿no? Porque uno los ve en sus palabras, cómo destilan veneno. ha sido una forma... O sea, no, no, no piensan lo que van a decir, lo dicen Como niños caprichosos que quieren algo a, a, de cualquier modo Y lamentablemente, bueno Vemos que esto es recurrente en periodistas como Majul Bueno, TN creo que es una flota de personas que los preparan para eso Para odiar Que lamentablemente no tienen argumentos después para poder discutir O, o marcar una posición distinta a la que uno piensa Pero bueno, Rodrigo Permítanme decirle, interrumpir este intenso debate. Enseguida vamos a ir con otro tema más. Para decir que lamentablemente hay gol Uruguay. A los 5 minutos Argentina está perdiendo 1 a 0 con Uruguay. Gol del Cebolla Cristian Rodríguez. Así que bueno. Esa cebolla nos hizo llorar. <risa> Pero bueno, recordamos como decíamos anteriormente Que Argentina perdiendo, empatando, ganando Ya está en la Copa del Mundo Ya está clasificada campeona De estas mm. eliminatorias Pero bueno, esperemos que de Poder terminar con la mejor cara, ¿no? Exactamente Bueno, siguiente debate, compañeros Un tema que, bueno Si bien son temas Los que estamos tratando son temas eh, Que no son tan tan puntuales Del día de hoy eh, Son temas que han dejado espacio Para la reflexión, ¿no? Y ahora el tema que vamos a tocar, nuevamente, volviendo a la figura del candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié, el debate que se vivió en, en el canal Todo Noticias, sí. de abreviado TN. Eh, debate de los diputados por la, los candidatos a diputados perdón por la Ciudad de Buenos Aires, en el que estuvieron presentes, bueno, Cabandié, eh, Elisa Carrió, la famosa autora de... Los de los Kerners Y eh, Sergio Berman Candidato por el, el La Unión Pro Y el tema que quiero implantar pues, Si vamos a hablar del debate Podemos tocar muchas cosas Pero sí, sí. tal vez el que caló más hondo eh, Y el que nos dolió a todos Un poco es aquella parte Del debate en la que Carrió Lo acusa A Cabandier eh, Le dice que Él sabe muy bien que los delitos no se heredan porque Cabandié le estaba diciendo a... le estaba eh, reprochando, mejor dicho, a Carrió que en su lista de candidatos le estaba, la integraba el hijo del Cotinociglia. Sí. ¿Tá? Todos conocemos a este lamentablemente célebre personaje. Eh, Cabandié le preguntaba si su idea era combatir la inseguridad en la ciudad con gente como esta sí, sí. bien Cabandié le explica eso y Lilita carrió dice vos sabés muy bien que los delitos no se heredan, pues este muchacho es el hijo como decía, sí. vos sabés que muy bien que los delitos no se heredan vos sos hijo de desaparecidos, desaparecidos. exactamente después, todos creemos porque lo hablábamos anteriormente también Todos uh -huh. creemos que en el corte Los asesores se le acercaron Y le dijeron humildemente Y perdonen por la expresión Lilita te fuiste al carajo sí. Y Carrió tuvo que Intentar dar la vuelta Para que se, no, se Saliera lo bastante ilesa ¿no? Porque después Cabandier Repreguntó por esto sí. Y Lilita Carrió empezó a, a Decirle que no Que ella estaba hablando de sus padres Estaba refiriéndose a a, a su, los apropiadores A los apropiadores de él Y a los hijos Que son hijos biológicos De esta gente Intentó Ah, bueno Empezó a dar vuelta Pero no, no, no Intentó no. arreglarla Pero todos no, sabemos no, A mí lo que me encanta De esa no, escena No es que oscurece No sé si vieron duro de Omar Cuando ponen la escena Y, y se ve la cara del rabino Del Berman, rabino Berman sí. Es mortal, Está buenísimo Hasta es el verdad. rabino se asombró Y mira que el rabino Es tremendo también, eh no, igual otra otra imagen graciosa de ese debate. En ese momento era como la cara del Rabino Bergman iba de un lado para otro, parecía un partido de tenis. Sí, pobre. Sinceramente, me, me, qué sé yo, me da, me da vergüenza gente que una persona así quiera ocupar un cargo como que va a ocupar o quiere ocupar y que no tenga ¿no? La, la, la inteligencia para poder responder coherentemente, los argumentos necesarios para poder debatir con otra persona. Es... es... Es horrible. Yo quiero recordarle algo, compañero. En el año 2007, cuando se celebraran las elecciones presidenciales, que ganó finalmente Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez, todos recordamos quién fue el segundo. Y fue esta misma señora. Sí. Fue nada más y nada menos que hace seis años. eh No sí. no me pueden venir con que en seis años la mentalidad de una persona cambia. Era sí. la misma persona. Sí, sí. sí no, pero Lilita en ese tiempo tenía otro argumento. O sea, no sé si ustedes se acordarán, ella apelaba mucho eh, a los católicos, andaba siempre con Rosario, tenía era otro el mensaje que ella transmitía. Sí. Después de perder, es como que se empezó a tomar otra otra atribución o empezó a levantar temperatura no sé qué pasó, que empezó a tirar bosta, bosta, bosta, bosta. Hasta esa elección era católica, después de esa elección se sí hizo atea. Se ¿Sí, hizo atea. Sí. <risa> y empezó a dar rosca como loco. Pero es increíble, yo le digo el Himan inflamado, porque te parece mucho a Himan un dibujito de mi infancia, el Himan inflamado, que es increíble como esta mujer puede decir semejantes barbaridades a veces. Y y que nadie, o sea, digo nadie, me refiero a yo a la gente de sus propias líneas, ¿no? A su gente no, de aparte, su propio espacio político. No no la dis no no no la paran. No, no le dicen parar a Lilita. Aparte está avalada eh, por muchos periodistas. Sí. Eh. O sea, eh, eso es lo, lo, lo, lo terrible, ¿no? Que la sientan a hablar a Lilita en, en, en programas de televisión donde lo ve mucha gente y nadie le dice nada y tiene la libertad de decir cualquier barbaridad. Porque dice cualquier barbaridad. Sí, es tremendo, es tremendo. José. No, que estamos en, en, en, la, en esa realidad que ellos mismos pregonan, que es eh, voltear este proyecto. Y no importa quién gane lo dijo en este momento no me acuerdo quién fue lo dijo en un debate de narváez de narváez lo importante es que pierdan ellos o sea que pierda que pierda uh -huh. este proyecto ya o sea, no no tienen ni van a tener eh, ningún concepto eh, bueno hacia este proyecto de inclusión que, que lo venimos manejando hace 10 años y que está por suerte favoreciendo a gran cantidad de millones de argentinos exactamente lo decía Hace algún tiempo, ¿no? Lo decía la Nata por la radio. Llegó a decir cosas como se tienen que unir todos, no decía, no entienden los políticos opositores que se tienen que unir todos para terminar de voltear a este gobierno, para ganarle las elecciones. Claro. ¿Ustedes se imaginan un mismo espacio en el que sí. puedan, no sé, convivir ideológicamente? Es imposible. Mákel, Pino Solanas, eh, la misma Leleta Carrió, eh el Rabino Berman, Eh, ¿Quién más tenemos? Es una fiesta de disfraz es Eso una... no es una lista Altamira, Pitrola Yo te digo que tranquilamente Esa mesita de esos personajes que nombraste Tranquilamente, eh, pero muy tranquilamente Pueden trabajar En el tren fantasma que está ahí en, en Luján <risa> Impresionante o lo ves, son impresentable algunos Es eso, no sé, hay, hay personas Que por ahí están más preparadas y que Eh, despiertan cierta simpatía e incluso hasta los argumentos que presentan. Pero hay algunos que lamentablemente no tienen argumentos y lo único que hacen es criticar el proyecto sin dar ninguna idea ¿no? de cómo seguir adelante. Pero para ir terminando un poco, para pasar a, a lo, a, al otro bloque, quería terminar diciendo esto, no que tengamos en cuenta ¿no? de lo que apunta este proyecto. Es a los trabajadores, a la gente que labura día a día para ganarse el pan, para tener su casa, para darle una buena educación a sus hijos. Y no olvidar aquellos años en donde lamentablemente había muchas colas para conseguir un laburo, en donde había que laburar dos en dos laburos distintos para poder morfar y mandar a los chicos a la escuela, donde había colas en las embajadas para que porque había argentinos que veían que este país no tenía futuro. Que no olvidemos, ¿no?, de esa cuestiones malas que hemos pasado, que las hemos vivido en carne y hueso y que bueno, hoy es distinto, Totalmente. pero yo bueno. creo que no, no no hay que olvidarlo porque la verdad es importante entender que dónde hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que hemos logrado. Totalmente, y estuvieron a punto de, de conseguir lo que querían hasta hasta que llegó Néstor. Eh a partir a partir de Néstor Eh, mm. se, se cambió la jugada sí. hasta ahí ellas las intenciones de ellos eran tener a un pueblo no politizado sí. y exactamente llegó Néstor y sembró millones de flores sí. y hoy vemos como las flores crecen y algunas flores se convierten en árboles fuertes que dan frutos y que aguantan un montón de compañeros pero no hay que olvidar de esas casitas de cartón que en algún momento había, donde los comedores comunitarios se, se multiplicaban porque no había para morfar de esas ollas populares donde compañeros iban a buscar un plato de comida para salir a militar. El canje. Exactamente. Y justamente por esa frase que decías vos de las casas de cartón, es que nos vamos a escuchar a Javier Álvarez en este bello tema que se llama justamente Casas de Cartón.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 lluvia los pechos de cartón triste vive mi gente en las casas de cartón niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices Y por eso, qué triste viven los niños En las casas de cartón Qué alegres viven los perros Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Oh. historia en principio Hol que estás escuchando Atentamente te digo Mira si no te caen los medios de comunicación y pensás que clarín son todo gorillas y que varón es un Gil puedes escuchar oveja negra el programa que hacemos acá con Mauricio y el negro que es quien les habla todos los viernes de 8 a 10 de la noche Y además te digo que si te quieres comunicar con nosotros Lo puedes hacer por el 4256 9041 Y nos puedes escuchar por www.radiocontodo.glogspot.com Los esperamos Trinchera Ideas Un programa hecho desde el aguante y para el aguante Trinchera Ideas Un programa que agita y se la banca Trinchera Ideas Un programa que tiene huevos Y ovarios Trinchera Ideas Un programa que... Que va del frente. De frente Escuchanos todos los jueves De 9 a 11 de la mañana Por Radio Comunitaria Con todo. Último momento La cultura dejó de ser de unos pocos Y ahora todos El Centro Cultural de la Juventud Abrió nuevamente sus puertas Sumate a Guitarra Percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido, buscanos en Facebook, CCJ Verazategui. Ovenite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas Pancho. Muchachos, ha llegado el momento del final cuando decimos alegremente que Argentina empató el partido con Uruguay. Maxi Rodríguez, el jugador de Ñuls, ha igualado este encuentro por la última fecha de las eliminatorias. Recordemos había empezado ganando Uruguay por 1 a 0 a los 5 minutos. A los 14 empató Maxi Rodríguez. Como decíamos, ha llegado el momento de la despedida. Vamos a arrancar... No, ya nos vamos. ya nos Vamos, vamos no. a hacer algunos anuncios primero, ¿te parece, Leo? Dale, dale. Tenemos mañana, Leo, decilo. Mañana tenemos la cena de aquellas personas que se recibieron del curso de gestión en, en oficina administrativa. Eh, así que estuvo muy muy lindo el curso. Todos los chicos que vinieron, las chicas. Al cual asistí, y estuve presente y estoy invitado, quiero creer. Estás invitado. Sí, todos los que estuvieron presentes están invitados eh, a asistir a la cena de despedida. Ya tuvimos la entrega simbólica de diplomas en San Fernando, eh, que mm. estuvo muy lindo también. Y bueno, mañana tenemos eh, la cena de despedida. de esto dónde se va a desarrollar, Leo? Va a ser en el Club San Baltasar, que está en la calle Méndez. Sí, en Avellaneda, ¿no? wilde En Avellaneda, exactamente eso es Whitley. Bueno, y tenemos también eh, otro anuncio para este viernes eh, Aquí en Verazategui En la Sociedad Fomento Villa La Merced Un asado que se va, una cena, ¿no? Entre compañeros de, de Colina de Frente Para agasajar a todos aquellos compañeros Que hace rato que están trabajando Y también para agasajar a los diferentes espacios Que forman parte de lo que es la agrupación de Frente Conmemorando Exactamente El aniversario de eh, el Día del Militante Día de la Libertad, exactamente Un tema que tocó nuestro querido Nosotros. Mordisquitos José. Mordisquitos, grande Bueno, pasamos a despedirnos entonces de este programita Leonardo Grasso se despide hasta el martes que viene eh, No, me, yo me rehúso a despedirme, que un rato más quiero un rato ¿Media, más? Media hora más, por lo menos Todos, ¿Algo? todos queremos un rato más, muchachos todos Sí, por un rato favor más. José, nos quedamos si sí, sí, sí. quedemos ya ¿eh? nos plantamos <risa> nos plantamos acá en la radio bueno, ¿eh? no nos te dejo nadie. que te quedes un ratito más mientras hago mientras hago otro anuncio el 19 de octubre en Berazategui, buenos aires vamos a hacer la novena carrera de miguel no corremos para no olvidar es una carrera eh, de 7 kilómetros que empieza a las 16 horas de 3 kilómetros caminata a las 17 horas y música en vivo a las 18 horas las inscripciones son Bueno, la escuela de educación media número 7. Escuela con lindo nombre, Ernesto Che Guevara se llama la escuela. Mire usted, en la calle 24 y 149A. Verazategui. Bueno, ya hicimos los anuncios correspondientes a la semana. Seguimos con la despedida. ¿Qué qué pasa? Antes de la despedida vamos a tocar un tema, se, rapidito, eh, se los leo rapidito. Que lo no tocábamos, muchachos? Las efemérides estaban prometidas para el programa de hoy. Vamos a hacer mención <risa> rápidamente. Se te pasó, ¿eh? Se me pasó, se me pasó. Vamos a decir que un 15 de octubre, como hoy, de 1984, César Milstein gana el Premio Nobel de Medicina. El científico argentino, radicado en Inglaterra, recibe el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Fiel a sus ideas libertarias, Milstein no patentó sus descubrimientos, que legó como propiedad intelectual de la humanidad. Nació en Bahía Blanca el 8 de octubre de 1927 y falleció en Cambridge, Inglaterra, el 24 de marzo del 2002. Ahora sí, por decimoquinta vez, Leonardo Grasso nos ofrece Despedite. nos ofrece su despedida. Ya no te interrumpimos más, Leo. Gracias, eh, Rodrigo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vuelvo a mandar saludos para todos. Es un placer haber compartido... Este, este tiempo con ustedes, con José, con Rodrigo, con Sergio, la verdad les hemos pasado muy bien. Y bueno, nos vemos la semana que viene y a ustedes que están del otro lado nos escucharán la semana que viene también. Bueno, eh, para todos un agradecimiento a aquellos que nos están escuchando, los que tuvieron la amabilidad de mandarnos mensajes, eh, con, con más tiempo vamos a poder pasarlos a todos, que hoy con el tema de, de la ruptura de la, de la computadora quedaron algunos pendientes. Pero los dejaremos para la semana que viene. Gracias, gracias a mis compañeros y será hasta el martes. Y la verdad que sí, José, ha sido arrasadora la comunicación del, del día de hoy. Sí. Bueno, momento de despedirme. Muchas gracias a todos. Me sumo a los saludos de mis compañeros. Nos estaremos encontrando el próximo martes. Así que, bueno, Sergio, resta usted por despedirse, compañero. Bueno, yo... Voy a ir despidiéndome del público, de mis compañeros, pero sin antes agradecer a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi mujer, que gracias a ellos también estoy aquí. Y a toda la gente que está del otro lado escuchando y teniendo esa, estas dos horitas para nosotros, ¿no? Escuchándonos y prestando atención. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau. Por traiciones la dejé. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente atrás, no regresaré. Es por eso que me mira arrastrando mi tristeza buscando la puñalada que me borre su querer para qué sirve ser bueno si se ríe en tu cara que me lle me lleve la corriente atrás no regresaré ¿Qué ¿Para qué sirve ser bueno?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 en internet www.radiocontodo.blogspot.com Si evitamos expresiones como estas... Hay una mm, teoría, manejamos según la cual, la mujer que toma eh, vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad www.observdiscriminacion.gov.ar Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. Es una historia sin principio ni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 de 8 a 10 de la noche y además te digo que si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer por el 42569041 y nos puedes escuchar por www.radiocontodo.glogspot.com Los esperamos Si evitamos expresiones como estas La pareja de homosexuales suponte que adoptan un chico, un varón como tienen intuñaciones homosexuales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 Pas. Aquí totchu jun. tot i junts. We do the jumping game. I see holy to soul soul. Aquí trobem som més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 Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Escuchar último acto. participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo no pierdas. pierdas. escuchar Último año.